La e o r a c i ó n Bien, hoy comenzamos pues a estudiar el último libro de Moshe. No necesariamente el último libro de la Torah de Moshe, porque en cierto sentido los primeros cuatro libros. Constituyen realmente la a c t u a i d a d debido a que de Bahín es como una repetición o una recapitulación de todo lo que fue previamente enseñado. Sin embargo, debido al hecho de las condiciones. Que produjeron este libro. Evita importancia, pues aquí Moshe subrayará los aspectos más importantes que consideró deberían volverse a decir a nuestro pueblo. La sesión de este quinto libro. m o i s é s para este sabbat se encuentra en el libro de Debaín, capítulo 1, versículo 1, capítulo 3 al 22. El nombre original de este libro, llamado Deutonomio, es Debaín, cuya raíz significa palabras. Como es la tradición de nuestros padres, el libro de la Torah recibe el nombre de la primera frase con la cual se comienza el libro. Ahora bien, la Torah debió haber comenzado este discurso, porque es un discurso realmente. Que m o s é e hace al pueblo Israel. En una forma usual, como, como decir, m o s é e habló a todo Israel en la otra ribera del Jardín. Porque lo inusual de este paso, de este r e ciclo, es que comienza por. Estas son las palabras. Que hablamos de esto y rey en la otra ribera del t a r t e n El sabio francés Rachid nos da una explicación de esta anomalía, afirmando que se trata de palabras de amonestación, basándose en los principios. Enunciados por los sabios, a m ú l i c o s de que cualquier texto de la escritura que comience con la, palabra, con la expresión, palabras de Bahín, indica que lo que este texto, Vika, se refiere a las palabras de a m o n e s t a c i ó n Por ejemplo, el libro de Jeremías, el Crescentes, comienza con la expresión palabra de Jeremías o palabra del predicador. Ambos libros contienen un alto contenido de amortización y exhortación ética. En Midrash, Se dice que cuando Hashem le dijo a Moses que después de la batalla con, con Adrián había de morir, Moses le dice: Ya que voy a morir, entonces, por favor, permítame repasar toda la Torah con el pueblo antes de mi muerte. Para poder aclarar cualquier duda que puedan tener y familiarizarlo con todos los detalles de las leyes de la Torah. El Dimirash nos hace ver que Hashem accede al deseo de Moisés, reúne el pueblo para repasar. Los mandamientos, los mismos,、eh, m o i s é s、eh, piensa que debe reprender, amostrar, para poder inculcar el temor de Hashem, para cumplir los mismos correctamente. Pero en ese instante, m o i s é s se acuerda cuando él, Reprendió en aquella oportunidad al pueblo en las aguas de las rencillas, cuando les dijo textualmente: Ahora escúchenme ustedes, rebeldes y tontos. Como todos sabemos, en ese instante, Hashem dispuso. Que Moshe no entraría en la tierra prometida. Hay una pregunta: se hace una pregunta, ¿cómo podría ahora decirle, rependerlos sin que Hashem se enoje? Sin que Dios se enoje. Hay una ilustración、eh, en el Midrash. Que dice un talmid, un estudiante, con su maestro, paseaba y vieron en el piso algo pequeño que brillaba, que tiraba. Un diamante. Se vino a la mente, ¿no? El talmid, el estudiante, se agachó inmediatamente para tomarla entre sus dedos. Pero al instante sintió un fuerte ardor que le estaba quemando los dedos. El diamante no resultó ser un diamante, sino una brasa encendida que había quemado sus dedos. En otra oportunidad, estaban caminando juntos y nuevamente el transmit. El estudiante encontró un objeto que brillaba. Temeroso de quemarse nuevamente, se obtuvo de tocarlo. Pero el maestro le aconsejó: esta vez tómalo, es una piedra preciosa. De igual, me, de, de igual modo, <coughs> Mosés se había quemado los dedos cuando se enojó con el pueblo y lo r e p e n t i ó en las aguas de la r e n c i l l a cuando golpeó la pena. ¿Se acuerdan? Sin embargo, esta vez Hashem despejó su duda. Esta vez puede hacerlo, puede amonestar al pueblo. En, este, en, en esta ocasión, <coughs> Moisés, en vez de usar palabras directas del Eterno, usó palabras de su recurso oratorio. Esto no, no significa que no sean palabras del Eterno, de Dios, sino que en vez de, de dictar las palabras directamente, ahora Son filtradas y transmitidas por el instrumento humano que ha llegado al mayor nivel de profecía que existe, Moshe. Obviamente, después de, de, de su jamásía. Vamos a, a estar desarrollando los ayot. En el primer oyer, hay uno para su q u i n t versículos resaltantes, un mediador. <coughs> Moisés, como mediador terrenal, representante de, de Edwin, es soberano total de este pacto. Dice: Estas son las palabras. Así empieza Moses esta i n t r o r t o r i a para la ceremonia de la renovación del pacto con, con una nueva eh, ge, eh, generación 4 u años a después del éxodo. Moses quiso. Les quiso recordar una vez más a los israelitas los errores y sus fallas del pasado para impedirle que los repitiesen. Así que Moisés hace mención de los lugares donde los hijos de Israel habían fallado con, contra El Oín. En el desierto. Y en delante de l Marrojo le recuerda cuando el pueblo creía regresar a Egipto en la planicie. Mosés se lo recuerda al pueblo cuando pecaron contra los Marianitas y los Moabitas en Jaseot. La rebeldía de Coré, de Corja, Y d i s a a r el pecado de becerro de oro. El segundo o r e Mosés, sabiendo la hora cercana de su muerte, tenía la preocupación de confirmar la autoridad de aquellos que tenían. Que lleva la carga de conducir y gobernar al pueblo después de él. Entonces Moisés nombra a funcionarios, jueces, para que、no、pudiesen asistir, ya que la multiplicación de la semiente de Abraham era como la estrella del cielo. Como las estrellas del cielo. Cumplimiento de la promesa hecha por el Eterno. El tercero. Tenemos el versículo 22 a 28. Aquí m o i s é s le dice: hemos, Ya hemos llegado a los montes de los amorreos. Que el tren o nuestro e l o i n nos da. No tenga miedo ni se desmaye. Ahora, pero, ¿qué dijeron ellos? Ellos dijeron, será mejor que vayan delante algunos, que vayan delante algunos que las exploren y que nos traigan informes Sobre la tierra y de sus habitantes. Ese t es el caso, de los espías. Y recorrieron toda la región. Después tomaron frutos de ella y nos las tejeron con este informe. La tierra que el Eterno, nuestro Elohim, nos da es magnífica. Es、buena. a m n Pero ustedes no quisieron ir, sino que desobedecieron la orden que e d w i n les había dado. Y además se pusieron a murmurar. La respuesta de Israel al informe de los espías. Fue de temor, caente de fe, y una negativa al avanzar. Ese fue realmente el informe que yo presenté. a El cuarto, o bien, debido a la rebelión del pueblo de Israel contra Elohim, Se a d h i r ó Hashem y juró diciendo: Ni una sola persona de esta mala generación verá la tierra prometida. Y Hashem hizo que esa generación volviera al desierto. Y ellos dijeron: Entonces, ustedes dijeron, Hemos pecado contra el Eterno, pero ahora iremos y lucharemos contra el Señor. Ha, como el Señor nos ha ordenado. Pero el Eterno ha abierto lo siguiente: Allende, el s i e r t o Les avertí, no vayan a pelear. No se e x p o n g a a que sus enemigos los derroten. Pues yo no estoy con ustedes. Moisés continúa d i c i e n d o é l pero no me hicieron caso, sino que se rebelaron contra la orden del de Eterno y con, aire, y con aire de grandeza subieron. Entonces, los amorreos. Salieron al encuentro de ustedes y, como avispas, lo s persiguieron y lo s derrotaron en seguir. Y volviste y lloraste al Eterno, pero el Eterno no oyó vuestro clamor ni os prestó oído. Y habitaste en c a d e s por mucho santo. El quinto, oye, aquí el Eterno le habla a Mosés i diciendo: Le lleva mucho tiempo rodeando estas montañas, váyase ahora al norte. De nuevo, el Eterno le da intuiciones, r u n a o b r a e s para cumplir. Cuando estén por pasar por el monte de Seir, habitado por los hijos de Esaú, ellos tendrán miedo de vosotros. Pero no contendáis con ellos. Lo que v a s a hacer es comprar alimento y agua por dinero. i s a e entonces entró en contacto. Los descendientes del sobrino de Abraham, Lot, los Moabitas y los a m o n i t a s Y el Eterno dijo: No molestes a Edom, a Moab y a Amón. El versículo 7 es otro recordatorio de las grandes. Benevolencia del Eterno derramada sobre Israel. Incluso durante la ejecución de su juicio, durante el exilio, donde dice: Nada te ha faltado. Hasta la fecha, Bellejo, nada te ha faltado. Hasta que toda aquella generación. De hombres de guerra fueron consumidos e incluso la mano del Eterno fue contra ellos para e x t e r m i n a r l o como para apresurar el regreso de la nueva generación para que entrase a la tierra del canal. ¿Es esto? Oye. Aquí comienza la conquista de Israel por las tierras que el Eterno va mostrándole, comenzando por el rey s i h、eh, ó n el rey de Esbón, donde toda su tierra, desde Auer hasta Gilad. También está el encuentro de, de Re Oj, rey de Basán. 70 ciudades, toda la región de Arbo, ciudades fortificadas con muros altos. La verdad es que no había, no había pueblo guerrero que pudiera resistir el ímpetu de este pueblo. Que el que pelea, por ello es el Eterno.、Amén. Y por último, tenemos el séptimo, oye, ¿vale? le fue dado a Moisés ver tanta la conquista bajo su dirección como también la destrucción de poder. Las tribus. Esta generación ve, esta nueva generación, amado, ve completada la promesa del Eterno que le hizo a, su, a sus padres y, y en ellos se está realizando esta promesa. Amados hermanos, Amigos, al final de todo esto, de todos estos eventos, en este resumen, este pequeño resumen que he realizado, vemos uno más que otros pensamientos positivos y negativos. Lo que más resalta es lo que Concierne al pueblo es su actitud, es su actitud y la forma de conducirse en los mandatos de Jacer. Vemos parte negativa que sobresalta la carencia de creerle a Dios. Moisés. Lo que tratan de hacer es recordar l e toda la Torah para familiarizarlo con todos los detalles de, la reyes, de las leyes. Y así, como han, han podido ver completada la promesa hecha por Hashem y llevada a Israel, también p u e d a n continuar creyendo en el Olim, el creador de los cielos y las tierras, el Dios de su Padre. Quiero compartir un, el, un segundo punto e importante, que es la importancia de creer al Eterno. Como siempre he dicho, una cosa es creer en Dios y una c otra s a o cosa es creer a Dios. Los pasajes de Bahín 1:8 dice: m i r a yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Adonai juró a vuestro padre Abraham Isaac. Y a, a Jacob, ¿qué les daría a ellos y a su descendencia después de ello? Capítulo 1, 21 dice: Mira, mira Adonai, tu h é r i e te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Adonai, h é r i e de tu padre, te ha dicho: No temas ni desmaye. Versículo 22. Y viniste a mí, todos vosotros, dijisteis, envíanos varones delante de nosotros que nos reconozcan en la tierra a su regreso, nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Estos dos primeros versículos, el 8 y el 21, vemos que Hashem está dando una orden y unas palabras que puedan confiar, así como Abraham confió. Cuando en, en el capítulo 12 de Génesis, le voy a d e c uno y dos que dice: Pero Adonai había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de las casas de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.、Amén. Así como Abraham, Abraham, cuál era su nombre, antes de ser cambiado su nombre por Abraham. Él obedeció a una. Vete de tu casa, vete de tu parentela, a un sitio que yo voy a mostrarte. No le, no le dijo, ¿vas a Caracas o vas a Maracay? No, a una tierra que yo voy a mostrar. Y él salió obediente, sin preguntar, ¿dónde voy a ir? Ese es, era el ejemplo que realmente m u c h o e l pueblo de Israel d e b í a haber optado. Mosés i entonces recuerda a nuestros padres que cuando el Eterno había decidido que entraran e la tierra prometida, su fe no fue suficiente para creer. Así que En lugar de cruzar el río Jordán, le dijeron a m o i s é s que enviara primero d o c espías, e d 12 espías. Y ya sabemos el resultado, muy conocido. Cuando vemos, como, como vemos, no creer al Eterno trajo como resultado. El regreso al desierto del Sinaí. Esa generación perversa, como lo menciona la Torah. Hasta convertirse una nueva generación durante 40 años en el desierto. Por el simple hecho de no creer al Eterno. No permitamos. Que entremos nosotros en el desierto por muchos años por el simple hecho de no creer en el Eterno. Los israelitas estuvieron frente a una situación donde tenían solamente dos alternativas: o creían lo que veían en sus ojos, o creían al Eterno. Sin detenerse a mirar las circunstancias, creyendo que él tenía el poder para introducirlo en la tierra prometida. Ahora, es fácil criticarlo y decir: ¿cómo es posible que un pueblo que vio, que vio la cabal, vio la gloria del Señor? Permitió que de pronto su fe se volviera tan débil. Sin embargo, amados, p r e d i g o que cada una de, de nuestras vidas es copia de la de ellos. Ciertamente que como humanos fallaron en poner su confianza en un s i m p r e informe que e s t r a í a n los espías de lo que ellos esperaban, en lugar de confiar en la promesa dada por el Eterno. Pero, ¿cuántas veces participamos nosotros también de esa misma debilidad y repetimos y repetimos? En nuestra propia vida, aquella misma experiencia. Años tras años, días tras días, el Señor nos ha guardado y nos ha sostenido hasta hoy. Sin embargo, cuando estamos frente a nuevos desafíos, de pronto nos d e d i c a m o s en la fe y comenzamos a dudar. De la promesa del Señor. Si está escrito en la palabra, lo que debemos recordar, lo que dije una vez, tú lo has dicho en tu palabra. Y me apego y a, te apelo a esa palabra. Porque es tú que lo has dicho. Pero ayer nos sentíamos fuertes. Pero hoy nos sentimos débil, muy débil. Ayer parecía que estaba en lugares celestiales y hoy te sientes como caído en el camino. Ayer andabas enriquido como un rey y hoy como alguien que huye de una batalla. Ayer sonreías. De gozo y ahora te, turba, te, te turbas de ansiedad. ¿Cómo es esto posible entonces? Y j e s h u a dijo: A la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amado, hay tres cosas. Un o secreto s s que le voy a dar. Uno, el secreto de la victoria no está en cuántas fuerzas tengo, sino en cuánto poder de Dios permito manifestarse en mi vida.、Amén. Ocho, el secreto de la victoria no está en cuántos recursos tengo. Sino cuánta obediencia a las órdenes del Señor de m u e s t r o El secreto de la victoria no está en luchar contra las fuerzas de la carne, sino en luchar con las almas de la roja c o s n del Espíritu de Santidad. Ese Es el que nos fortalece. Amado, no creer en Dios y concentrarse en uno mismo lleva a la derrota. Pero tomar la palabra al Eterno y poner nuestros ojos en Yeshua nos dará siempre la victoria. Amén. Amén. El Javí. s e ú l Pablo, dijo que todo lo que se ha escrito ha sido para nuestra enseñanza. Entonces, a p l í q u e m s l o veámonos en este espejo y aprendamos a confiar en el Señor sin mirar atrás. Porque Jesús dijo: cualquiera que tome, Su alado, al el mío atrás, hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos.、Amén. Amados, final hizo, diciéndole: marchemos, vamos a marchar. No es que v a marchar o s m a para. Vamos ¿Sí? pues, a. No y a a poseer moca, ¿no? Como dicen. Por si acaso. Pero vamos a m a r c h a r bien. Hacia el lugar indicado. Dejemos que Hashem corrija el rumbo de nuestra vida. Y caminemos mirando a él sin temor. Como está escrito. En el Salmo 48, 14. Porque el Eterno nuestro Elohim nos ha dado su palabra de guiarnos y sostenernos aún más allá de la muerte. Amén. s o a o s e a l o m